26-6. Todos los días es una organización benéfica para el todos los días, y el hombre es designado en su oso, y lo soportará, o lo levanta con su bondad, y las palabras de la palabra. Camina hacia la oración es una organización benéfica, y el camino es una organización benéfica.